La cuestión es la siguiente, lo que nosotros venimos viendo hace un tiempo es que una serie, un grupo de trabajadores nos han consultado, esto ya es un tiempo que viene pasando, este lo que nos comentan es que nos hacen trabajar una jornada de 12 horas 6 días a la semana eh, y que, bueno, tienen un recibo de sueldo eh, que figura que trabajan 4 horas y le pagan por como si trabajaran 8, esto es en negro, digamos, sin registrar una partecita, pero nunca le pagan las 12 horas está digamos por encima de la, de la ley de jornada de la de la jornada mínima máxima legal de, uh -huh. de la república argentina sí. eh, digamos la, las condiciones son muy precarias y, y lo que ha sucedido en este último tiempo por el cual esto ha cobrado cierta relevancia es que bueno eh, lo que llegado el mes de, de junio aproximadamente lo que nosotros eh, tuvimos cierta eh, nos noticiamos de que estaban despidiendo al momento de este, de pagar los aguinaldos Este, con causas inventadas o digamos que le informaba al trabajador el día de el día del pago del aguinaldo o del sueldo que este, estaba despedido y que por lo tanto para cobrar su sueldo o su aguinaldo digamos tenía que ondeear la renuncia o este aceptar algún tipo de acuerdo truco eh, para que no se le pague la indemnización y digamos, con la con el salario o el aguinaldo como extorsión. Esta situación, eh, digamos, nos indignó bastante y decidimos comentarla este, a través de nuestras redes sociales eh, digamos para, para visibilizar la situación, digamos, como una cuestión que hacemos generalmente, digamos de comentar cuestiones de la, de la realidad que, no, que nos comentan nuestros clientes, que la mayoría son trabajadores, eh, comentarlo en nuestras redes sociales para darle visibilidad y, bueno, muchas veces esto no digamos queda ahí, solamente se, digamos, la, la gente que nos sigue se entera y queda ahí. El tema es que acá lo, que, lo, lo distintivo fue que y eh, bueno la, la empresa tomó alguna serie de medidas en la cual sutilmente eh, primero de por en vía telefónica y en vivo nos, nos sugirió que bajáramos este, las publicaciones que, que no podíamos hablar mal de ellos para posteriormente digamos tomar acciones legales en el cual de tener una carta de documento no, no nos dicen que este, que nos van a denunciar penalmente civilmente y en el colegio de abogados por Eh, si no bajamos todas estas publicaciones y dejamos de, de denunciarlo lo que es la realidad de ¿no? estas condiciones de trabajo eh, cuasi esclavizantes claro ustedes eh, llevan adelante eh, varias denuncias de empleados contra esta empresa Sí, sí nosotros llevamos eh, varias denuncias digamos que, que se convierten en juicios laborales Ajá. por este tipo de, de, de cuestiones contra ellos digamos hace un tiempito lo que fue lo que lo, lo distintivo fue que ellos habrán tomado una accionar digamos de, de ofensiva contra nosotros contra el estudio Por este el, el hecho de, de, de decirlo públicamente digamos los juicios los llevamos y ellos afrontan los juicios digamos no, no tienen tiene ningún problema ellos digamos tienen una, una gran cantidad de empleados este, contratado forma precaria y digamos afrontan los juicios e intentan que eh, la mayoría eh, acepte las condiciones de, de, de este, este tipo de despido trucos en el cual se los extorsiona porque tienen una gran densidad de los trabajadores imagínate que el día que vas a cobrar tu salario, fin de mes, eh, te dicen eh, o, o mandar la renuncia o aceptás este, este acuerdo trucho o no te pagó el mes. Entonces, digamos que gran parte de, de, de los reclamos que podrían ser no, no no prosperan porque bueno la gente no, no llega claro. a, a consultar a algún abogado o hacer algún reclamo porque... Te encuentro entre las paredes de la pared. Claro, y no solo además precarizan eh, a, y maltratan a sus trabajadores, sino que también quieren negar o invisibilizar esto que está sucediendo, también diciéndoles ustedes, bueno, bajen es, esta publicación, que nadie se entere qué es lo que pasa en esta empresa. ¿Qué es lo que ustedes saben de esta empresa? ¿Quiénes son los dueños ¿Qué otra de qué otras cadenas eh, forman parte? Ya, eh, nosotros tenemos un conocimiento limitado de lo de lo, de lo, que, de lo que ellos hacen pero a priori eh, lo que tenemos conocimiento es este, que lo que ellos tienen eh, son, tienen también son parte de un grupo económico más grande que que una mera cadena de kios que igual la cadena de kios es bastante grande sí. sino que son un grupo económico más grande que tienen negocios diversificados este, a través de, de distintos nombres ¿no? que este, por ejemplo tienen son también agente oficial de una cadena telefónica muy grande. Este, que les habilita a vender insumos y a vender sus servicios de forma telefónica. Este, entre ellos hay varios negocios y bueno, por eso digamos también tiene cierta impunidad, digamos, en el manejo eh, quiero decir, no es un, una serie de quioscos que se asociaron y pusieron más quioscos, digamos. Claro. Eh, estamos hablando de entre de 300 y 500 kioscos eh, que están en, en, por lo menos en capital federal, uno por cuadra prácticamente en la zona del microcentro. Este, y bueno, y también lo la particularidad que tienen es que eh que utilizan figuras, digamos, lo que se llama en términos legales hombres de paja para contratar, digamos, los recibo de sueldo, no figura este Open 25 como empleador, sino un montón de personas como intermediarias que en realidad no no son los verdaderos empleadores para, digamos, disuadir a los trabajadores de, de cualquier tipo de reclamo colectivo. Claro, y también este, se, seguramente para evadir algún que otro impuesto, ¿no? Seguramente, seguramente también, digamos, claramente esto es eso tiene, tiene una parte de evasión, Pero bueno, te repito, el tema de la ley de jornada, ¿no? Trabajar 12 horas, eh, 6 días a la semana, es gravísimo. Digamos, es una... Eh, digamos, lo que permite la ley establece una jornada máxima de 8 horas y esta ley tiene casi 100 años. Eh, fue una conquista histórica del movimiento obrero. Y bueno, esto, este grupo económico, digamos, la viola esta ley tranquilamente, digamos, sin ninguna consecuencia. Que, eh, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Eh, la, la ley lo que establece es que no se puede trabajar más de 8 horas diarias, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros hicimos que la cuenta que hacemos es que si ellos pagaran el salario que tendrían que, que pagar por la jornada que hacen trabajar a, a sus eh, dependientes, tendrían que pagar alrededor de 50.000 pesos de salario y están pagando menos de la mitad de eso, claro. así que esta es la, la situación. Contanos ahora cómo está eh, este, este caso... En cuanto a, a lo jurídico digamos la empresa open 25 los demanda a ustedes les, les pone una carta de documento por defender a los trabajadores cómo sigue esto ahora mira eh, la situación es la siguiente eso es lo que están digamos están a, a abriendo el paraguas de una serie de medidas que eh, digamos como todo eh, digamos comienzo de cualquier conflicto nos dicen bájenlo o vamos a hacer todo esto por ahora no, ha, no han avanzado en ninguna medida pero bueno habrán una gama de imputaciones del tipo del, del código penal de, del delito de daño, del delito de calumnia, de un montón de, de figuras penales que no encajan para nada en esta situación, y también de la amenaza de acciones de, por daños y perjuicios, uh -huh. eh, y también lo que están abriendo el paraguas es de cualquier tipo de, de sanción para nosotros en el Colegio de Abogados, que sería, por ejemplo, que nosotros no podamos ejercer nuestra profesión. Claro. Lo cual es gravísimo, sí. porque eh, lo que lo que implica esto es que nos, digamos, nos quieren hacer callar de tal forma que digamos no pueda, se pueda... Eh, dar visibilidad a esto, eh, digamos, es, es, es gravísimo digamos, la situación de explotación y también, por otro lado, el hecho de eh, digamos, que digamos se quiera silenciar a, a quien lo expone, digamos en nuestro carácter de defensores de este grupo de trabajadores. Así es, para que renciene, eh, se están enganchando, estamos en comunicación con Pablo Betivecne, él es socio de abogados en Cooperativa, y en Capital Federal, y es abogado laboralista, nos está contando un poco sobre el caso de acoso y maltrato laboral en la cadena... Kiosco Open. Queremos saber cómo trabajan, cómo trabaja esa cooperativa, cómo nace. Sí, mirá, te cuento un poquito. Eh, nosotros eh, ya tenemos siete años de, de historia eh, y, bueno, nació inicialmente como una propuesta de, de, de organizarnos de forma distinta al, al típico estudio jurídico eh, o la forma de organización de abogados, que siempre, digamos, de forma verticalista eh, y que los estudios llevan el nombre de los socios y, bueno, es algo muy aburrido y Eh, en el cual también se defiende a cualquier a cualquiera que pague digamos por la, por la defensa Nosotros, uh -huh. en, en, en principio lo que tenemos es una definición clara sobre este a quiénes quienes van a ser nuestros representados y a quién nos interesa defender y en ese sentido digamos en el caso de, de los juicios laborales solamente defendemos a la parte trabajadora a la parte obrera uh -huh. eh, en, en los casos de este, violencia de género solamente defendemos a, a no defendemos a, lo, a los acusados de violencia siempre a, la, a las mujeres y en el caso bueno del caso penal no defendemos a las fuerzas de seguridad esto es una definición eh, clara que hemos tenido inicialmente y bueno también surge como una forma de trabajar en, eh, eh, de manera colectiva la, la, la cuestión legal y no digamos en forma de forma aislada sino en forma de grupo de trabajo con estas definiciones claras y en general digamos también tomar todas las decisiones de, de la orientación política del estudio de manera colectiva uh -huh. Bueno, Pedro, ¿querés pasarnos el contacto de la cooperativa para quienes estén escuchando, por si alguno... Esperemos no necesitar de ustedes, pero bueno, <risa> quizás eh, eh, algún eh, que esté escuchando necesite de, de, de sus servicios, así que si querés pasarnos el, el contacto de las redes. Sí, mira en las redes sociales somos eh, tenemos Facebook, Twitter e Instagram y somos abogados en Cop, eh, Abogades con E, este, y en Facebook somos abogados en Cooperativa, completo, pueden encontrar, tenemos mucho trabajo en, en redes sociales, estamos prácticamente digamos todo el tiempo generando más contenido sobre cuestiones de, de la cotidianeidad, que podamos aportar algún adito de arena para un poco bajar el, digamos la, la complejidad jurídica a que cualquier persona lo pueda entender porque este es asesino no es tan complejo, sino que lo quieren hacer para ser complejo para que no se pueda acceder a la justicia.